Dame tu alma, ten compasión, eres querida, de lo mejor. Dame tu alma, ten compasión, eres querida, de lo mejor. Sensito un buen amor